Estaba prevenido, la muerte se halla a la orden, va a llevarse a un decidido. Pongan atención valientes, escuchen bien el corrido. <risa> 1970 Se agarraron a balazos borresillas que tenían Murió Toledo y Alonso, sus destinos se cumplían Con ellos Virgen Beltrán, los tres la vida perdían Alonso Beltrán lo supo, se dirigió enfurecido También era de valor, bastante muy decidido Donde don Félix sabía, que la cosa había crecido Por aquella averiguata, que la موسیقی